No somos pesimistas Tenemos buena data Diario del Futuro de En Nacional Rock Media hora pasadas de la una de la mañana Seguimos acá en Nacional Rock En Diario del Futuro Y es el turno del pequeño Nicolás Furfaro Con la columna de Economía Virtual La única certeza que tengo Es que tengo mucho sueño Después lo que hablemos a partir de ahora Vemos si está bien, si está mal Si es interesante, no sé Pero tengo sueño Pero Eso sueño. Quiero, quería que quede muy claro Bueno. Ganancias Empezó a hablarse Bueno, Que le pide ¿Cómo se llama? Eh, Ditulio le pide a Recalde Que haga El los, pro junte los sabates, proyectos sí. Se empieza a debatir Se empieza a dar vueltas Se empieza a hacer mucho ruido Se empiezan a llenar páginas en los diarios De algo que todavía... Es nada por ahora. Básicamente, no hay un proyecto unificado definido y unificado ni nada demasiado avanzado. La, hablando con, con el mismo recalde lo que te dice, estamos en campaña. Eso se nos lleva la mayoría la mayor parte del tiempo ahora, se hacen algunos llamados, están los equipos técnicos trabajando, hay algunos números, pero hasta que no pase la campaña no va a haber nada realmente definido. Estamos hablando de agosto o de octubre. En principio, 11. De agosto. Después, Bien. Vemos, después vemos eh, Pero de todas formas Aparecen algunas, algunas cositas Algunos costaditos Y algunos guiños Desde diferentes sectores Para ver cuál es el destino que puede ir llevando Por un lado está Lo positivo para aquellos que quieren Avanzar con este proyecto eh, Hubo dos apoyos sindicales Esta semana Por un lado la CGT más cercana al gobierno La que encabeza eh, caló y por otro lado la cta el lunes recalde encargado de todo esto un hombre de la cgt histórica relación con moyano ahora alejado más cercano al otro costado de la cgt se reunió en su estudio jurídico con guilini que guilini que es la cabeza económica de la cgt de de el más de calor exactamente, el que más entiende estas cosas, el que más prepara todo lo que sea proyectos, análisis de proyectos, todo lo que sea económico va por su costado y también estuvieron dos referentes del crimen bancario, Eduardo Berrospe y Andrés Castillo, que eran hombres cercanos a Moyano y que en los últimos tiempos lo que empezaron a romper y ahora definitivamente no, no tienen nada que ver con ese espacio y ...trataron este, este proyecto... ...y se lo vio con bastante buenos ojos... ...esto, y también por otro lado... ...con críticas a lo que es... ...el proyecto del Frente Renovador... ...el proyecto de Massa, por decirlo de una manera... ...simplista... Eh, ...tratando al... ...que se estaría viendo en el Frente de la Victoria... ...como... Eh, ...que quiere ponerle impuesto a la especulación... ...por sí. decirlo de alguna manera... ...y por otro, como el de Massa que es impracticable, o sea, lo que, lo que decían textualmente, entonces di una nota al compañero Ignacio Chau, si es que sale el diario de hoy de ahora, de ahora que de se compra dice, relativamente impracticable había cuenta de las necesidades de caja actuales y la lógica de imposición eh, vigente, y después lo que señala un documento, un documento de la CGT, en contra de este proyecto, que dice, grabar las ganancias de plazo fijo no parece satisfactorio si se pretende impulsar el ahorro nacional, y esa es la la diferencia central con lo que sería lo que se discutió del proyecto del oficialismo porque este documento aparece ahora pero tiene los antecedentes de la charla del lunes, por lo cual hay información dando vueltas eh, por otro lado está Yasky fue martes, apoyo de la CTA mucho más Sin nada, grandes definiciones, diciendo que eh, habilita la posibilidad de transformar el impuesto a las ganancias en un gravamen a los altos ingresos, el trámite sería muy sencillo, todas las palabras lindas del caso, pero lo que surge a partir de ahí también de la, del pronunciamiento de recalde en el acto es... Específicamente lo que estamos tratando de grabar es la especulación financiera Y para decirlo con más claridad, la timba financiera Lo que decíamos recién, por lo cual no se grabarían los depósitos bancarios Y sí los capitales especulativos, con lo cual ya se empieza a marcar un, un camino claro Se corta, el, digamos, claro. se, re, se empieza a ver cuál va a ser el recorte De cuáles serían las operaciones que podrían quedar adentro de una legislación En caso de que se avance Claro. Y ¿Cuáles quedarían afuera? Exactamente. En, o sea, hablando con Gel, con lo, que, lo que sale de la charla con Gel, que también es otro de los que está, tiene su proyecto hace rato y que tiene interés en avanzar por este sentido, es que como hay un mínimo no imponible en otros aspectos, desde el punto de vista de la renta financiera, también se armaría como una especie de un mínimo no imponible con unos 100 mil pesos anuales de renta, haciéndolo de ahí. Para, a, para arriba, y el cálculo de Heller es que se podrían generar más o menos unos 7 mil millones de pesos eh, a través de ese impuesto. Nada, no es una cifra despreciable, no, sí. pero tampoco claro. te, te cambia el. Y la discusión mapa. Está, está ahí, y lo mostró Echegaray. Eh, ya se venía hace rato, ya lo habíamos hablado a Candido el Futuro, con la visión medio insegura o medio disconforme en cierto aspecto que había desde AFIP porque así como se están estos, estos puntos del proyecto del oficialismo hablan de eh, no grabar la especulación, no grabar los depósitos bancarios, también había un cierto interés de tratar de reemplazar, no sé entero, pero tratar de reemplazar en parte el una parte del impuesto a las ganancias. Eso es algo que Pero también... Pero eso fue más una especulación claro. algo es que algo que esté especulación. en el espíritu no oficial. El... Del... No, hay, no hay proyecto sí. al respecto. Pero también lo que se nota es que hay diferentes posiciones incluso al interior del gobierno nacional y también son los otros proyectos que también guardaban esta idea. Lo que dijo Echegaray específicamente es que con la cuarta categoría, categoría de ganancias, que es la que todos los proyectos ya sean... ...más cercanos o más lejanos al gobierno... ...tocarían de alguna manera... Eh, ...se recaudan unos 54 mil millones de pesos... ...y porque el impuesto a las transacciones financieras... ...se llegaría a unos 5 mil 500 millones... ...que está por debajo de los 7 mil millones... ...de los que habla Heller... ...pero sigue siendo una cifra un 10% de, de, de lo que de la ...entonces ahí también hay un posicionamiento por parte de una de dependencia de Estado, un organismo de Estado diciendo nosotros somos los que recaudamos, nosotros somos los que llevamos las cuentas así no y eso ya se venía desde antes eh, hablando con gente de AFIP cuando empezaron a surgir todo este ruido, toda esta vuelta, estas declaraciones políticas era de sí, bueno, todo muy lindo, están hablando de esto Los diputados en Campeonesa hablan, van a, a programas y charlan, pero acá ¿Pero nadie vino. Atrás? Acá nadie vino. Nadie vino a FIP a decirnos, che, siéntense y veamos si cierran los números. Porque decían, nosotros ponemos a dos pibes a hacer las cuentas y, y vemos si sale. Pero acá nadie vino así, a hacer esto. Con lo cual hay un choque en esa idea. Y también lo que planteó Echegaray fue que. Eh, Más allá de las consideraciones sobre equidad, así si hizo la salvación, eh, puso un, un posicionamiento, la gente ya invierte poco ahora en títulos y acciones y creo que esto no ayudará. Ahí también hay un posicionamiento, es el sistema financiero que siga su, su camino así, necesitamos que crezca, porque no olvidemos también que el gobierno nacional está ahora en pleno comienzo de la aplicación de la nueva ley de eh, mercado de capitales, con el objetivo de que el mercado explote, crezca, sea mucho más grande. Sí, tener en cuenta por dónde se hace el recorte, digamos. También sí. con las diferentes ideas sobre, eh, sobre la economía, porque por un lado. Está, es verdad, está la necesidad o la búsqueda de un crecimiento del mercado de capitales, que en Argentina es un mercado muy chico, sí. bastante insignificante, por más que hablamos de las grandes ganancias, siempre comparado de lo que es el sistema sí, financiero sí, mundial, lado de lo que es la producción primaria, es muy chiquito. de la industria y de servicios. Es, es... es muy chiquito. Y a la vez, por, por otro lado, decíamos, Las ganancias de este sector, la ansiedad de grabarlas, porque se está, por ejemplo, con ganancias se graba a salario de, traba, de trabajadores que ganan 8 mil pesos, que no es muchísimo ni nada por el estilo, y no se graban eh, grandes operaciones en la bolsa en acciones o títulos, pero también está el objetivo de que crezca. Entonces, Son diferentes sectores del gobierno, tanto desde el del oficialismo de diputados, como desde el Ejecutivo, diferentes partes del Ejecutivo, que terminan chocando y hay que ver en qué termina, pero esto avanza, avanza de a poco y se empiezan obviamente a aparecer rispieces, porque no es un tema muy fácil. Empiezan a verse, digamos, dónde está parado cada uno y cuáles son los intereses que defiende o las ideas que defiende.